Saludos, Audiencia Agorasónica. Bienvenidos a La Persiana. La Persiana Si España gana el Mundial, salimos de la crisis. ¿Os acordáis de esa frase? Seguro que todos, todas, la oísteis en cualquier conversación con vuestra familia, amigos o en la barra del bar allá por el verano de 2010. Un año y medio después, y con la estrellita en la roja, aquí seguimos, hundiéndonos más y más en ese lodazal en el que se ha convertido el terreno de juego de la economía. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció ayer en el Congreso que el paro aumentará en España durante 2012, que no existe solución a corto plazo. Entre la excusa y la defensa, aseguró que las reformas que estaba llevando a cabo su nuevo Ejecutivo tardarán en dar sus frutos en lo que al crecimiento y creación de empleo se refiere. Así, la tasa de paro en 2012 podría llegar al 25%. Esto quiere decir que un cuarto de la población activa no encontrará empleo. Y, por supuesto, esta cifra no refleja las condiciones de los contratos de los tres cuartos restantes que sí trabajan. Pero la opinión pública ayer no estaba para bailes de cifras y preocupaciones económicas, porque a los señores de Canal Plus en Francia se les ocurrió ridiculizar y restar méritos a los deportistas españoles. Insinuaban que Rafa Nadal, Pau Gasol o Iker Casillas ganan porque se dopan, Toda esa mofa, por supuesto, tiene su origen en la sentencia que obliga al ciclista Alberto Contador a retirarse dos años por haberse caído en un filete de Clembuterol en el Tour de Francia de 2010. El timeline de Twitter ardía en defensa de los deportistas españoles. Los muros de Facebook se llenaban de despechados vídeos que remarcan los triunfos del deporte español o fotografías que, re que restregaban a los franceses las victorias obtenidas por los Alonsos, Casillas y Gasoles y todos los años que ellos, los galos, llevan sin ganar en diversas competiciones. Esta mañana hablaba sobre el tema con Gerardo en nuestra habitual reunión editorial de La Persiana cuando ha dicho la palabra clave, nacionalismo. En este caso, deportivo. Ese que ha hecho a la opinión pública española enfurecerse en masa cuando se ha atacado a los niños mimados de la casa. Pero resulta irónico que este tema sea el más comentado el día en el que se anuncia que el problema más grave de España, el desempleo, va a continuar agravándose a todas luces, por las medidas de ahogamiento económico que se están llevando a cabo, que precisamente vienen dictadas desde Europa, donde, casualidades de la vida, Francia es, junto con Alemania, la que manda. No es mi intención, ni mucho menos, alentar con este texto el nacionalismo económico, solo que nos demos cuenta de que, mientras se restriegan los triunfos deportivos a los galos, ellos llevan meses sirviéndonos filetes de clembuterol para que corramos mejor cuesta abajo. Bienvenidos a La Persiana, yo soy María Taosa y como en la canción de Los Ramones, que escuchamos, a mi lado está Gerardo Lagüens, sedado. Sedado por una muela que quería tumbarme y callarme, una muela censora que me quería impedir hablar con vosotros y vosotras, como cada martes y cada jueves. Eh, mis más sinceros agradecimientos al paracetamol, a la codeína, al ibuprofeno y a ver si consigo decirlo, al dextetrofeno trometamol, sustancias todas de sabores curiosos y colores diversos que me permiten estar aquí en un claro caso de presentismo laboral. Y te lo agradecemos, Gerardo. Hoy comenzamos hablando de TV, de CNN, de Telesur y de todas las grandes cadenas internacionales que, con unos objet objetivos muy distantes entre sí, cubren acontecimientos informativos en todo el mundo. Claro que, para unos y otros, el mundo es un mundo muy distinto. Tendremos aquí al corresponsal en España de la televisión financiada por el régimen iraní. Hablaremos de educación, en concreto de la incertidumbre que pende sobre las becas a estudiantes que, en pleno mes de febrero, aún no han sido asignadas a solo cuatro meses de que termine el curso. La incertidumbre por parte de los estudiantes va en aumento, como hablaremos con una de ellas que nos lo contará en directo. También hablaremos de CAMS, que va a leer su tesis doctoral en la Universidad de Elche y hablaremos con los activistas que van a poner de relieve que si es doctor... Si acaso lo fuera, lo sería horroris causa. También tendremos a Carlos Rodrigo, que nos va a hablar de polémicas relacionadas con cómo se nombra la discapacidad y de cómo esos debates terminológicos callan preocupaciones reales que tienen los dependientes en España. Con todo esto abrimos la persiana de este 9 de febrero de 2012. Recordad que podéis escribirnos, tuitearnos, facebookearnos o llamarnos al 914 290189 914-290189 y que tenemos una maravillosa web donde podéis acceder a todos nuestros contenidos. ww.ahorasolradio.org cuando baja el sol La opinión pública siempre fue un elemento a tener en cuenta por los gobernantes, por tiránicos que fueran sus sistemas políticos. Incluso para reprimir disidencias, era fundamental conocerlas a fin de influir en ellas, ya fuera mediante la fuerza, la religión o la propaganda. Esa tendencia, natural en cualquier sistema, se exageró con la aparición de los medios de comunicación de masas. Los periódicos primero y más tarde la radio y la televisión sirvieron pronto a los que intentaban modelar la opinión pública. Poco después... Ya no se le importaba la capacidad de influencia interna, sino que los gobiernos trataban de influir también en la opinión pública de otros países. Durante la Segunda Guerra Mundial, la BBC y Radio France potenciaban su señal para que se escuchara en toda la Europa ocupada como método de resistencia y tras, después, tras la caída de Hitler, el mismo proceso de emisiones cruzadas empezaría entre el bloque comunista y el capitalista. Todo con la doble intención de reforzar el contenido ideológico apto para el consumo interno y la propaganda externa. Pero todas esas tendencias adquirieron una nueva dimensión con la primera guerra de Irak. Okay. Era 1991 y el comienzo de una espectacular cobertura de los bombardeos sobre la capital iraquí por parte de una televisión relativamente joven. Diez años tenía CNN en aquel momento. Más tarde se descubriría que mucho de lo contado no se ajustaba exactamente a la realidad. Pero la guerra había terminado y los jeques cubaitíes podían seguir enviando crudo a Occidente. La única versión internacional de los hechos se vio contrastada, sin embargo, con la aparición de otro gigante internacional durante la década de los 90, cuando Bush dijo, eh, Bush hijo, perdón, repitió la invasión de su padre, la cadena qatarí Al Jazeera daba otra perspectiva de lo que estaba pasando en Irak. En los últimos años, el fenómeno se ha extendido a todo tipo de como Telesur, que se edita en Venezuela, en la Venezuela chavista, y de la que tenemos un claro ejemplo de cómo de diferente es su perspectiva geopolítica. Bueno, vamos a compartir con ustedes lo que nuestra querida, contaminada y única, al dar tres vueltas sobre su eje imaginario, ha generado como acontecimientos en pleno desarrollo. Y por supuesto, tienen continuidad, y la continuidad tiene que ver, como era de esperarse, Con los acontecimientos que se están desarrollando, están en pleno desarrollo en todo el Magreb, pero en todo el Magreb, no solo Libia, pero extrañamente el cambio. Del mismo modo, la cadena Rusia TV lleva tres años emitiendo en español para toda Latinoamérica, poniendo el foco, claro está, en los principales puntos de interés para eh, la postura internacional rusa, por ejemplo, la postura que tiene respecto a Siria. Parte asegura que de haberse aprobado la resolución contra Siria, se hubiese obligado al Consejo de Seguridad a tomar partido por uno de los sectores... En una posible guerra civil. El Irán de Ahmadinejad y los ayatolás también ha creado medios para tratar de promulgar su propia óptica de un contexto internacional que cada día le es más hostil al régimen persa. Curiosamente, eso hace que Empreste V, que lleva emitiendo cinco años e Hispan TV, su reciente gemela hispanoparlante, traten temas de actualidad que a menudo no caben por polémicos o por eh, contraculturales en los grandes medios occidentales. Tenemos ya a Rafa González, que es corresponsal en España de Hispan TV y es Está al otro lado del teléfono, María. Sí, Rafa González, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros acompañando en este programa. Por segunda vez en este día nos, nos encontramos. Por segunda bonito. vez. Exactamente, estabas hablando sobre contenidos un poco especiales y, y efectivamente desde Infante V, o por lo menos desde la corresponsalía que llevamos aquí en Madrid, que son solo dos semanitas, tres semanitas los que llevamos trabajando, intentamos hacer una serie de contenidos que no tienen cabida en la parrilla o en la parrilla de los informativos ...que se suelen emitir a nivel nacional, ¿no? Hay algunos que sí, ¿vale? No hay que no hay que engañarse, ahí hay mucha información que sí que que también es común... ...pero quizás el tratamiento o incluso el tiempo que se le da es diferente. Por ejemplo, la manifestación del, del 7 de febrero de, de los empleados de servicios públicos aquí en Madrid... ...me llamó muchísimo la atención la, la falta de tiempo que tuvo en la mayoría de las cadenas nacionales... ...a nivel de televisión... ...y sin embargo, por ejemplo, fue nuestro único tema de, de información para, para España en el, día de, en el, en el, el pasado miércoles. Eh, Rafa, antes de continuar, cuéntanos, ¿qué es hispantev Bueno, a ver, esa pregunta a lo mejor yo no te la puedo resolver bien... ...yo te puedo contar lo que es Hispante V aquí en Madrid, ¿vale? Entonces, Hispante V trata de ser una cadena de ámbito internacional... ...muy mezclado, sobre todo, con información política económica y social, ¿vale?, eh, en castellano, para sobre todo para un público en Latinoamérica. Es posible que en un futuro, un futuro bastante cercano, también se emita eh, en una en una TDT aquí en España, pero todavía está por cerrar una serie de flecos, ¿no? Entonces, lo que se trata también es de dar un perfil de, de una información un poco diferente y de intentar mostrar una imagen de, de Irán un poco diferente a la que tienen habitualmente se ven los medios de comunicaciones más grandes, ¿no? los grandes más medias. Es curioso eh, porque estábamos, bueno, hemos puesto el ejemplo de, de, de eh, Telesur, es una, uh -huh. una iniciativa parecida que ha iniciado bueno la Venezuela chavista. Tenemos algún ejemplo más, como eh, Ru eh, Rusia Tv, que también está emitiendo para toda la, Latinoamérica y que también, bueno, da esa perspectiva de lo que está pasando, eh, pero desde, el, desde la óptica rusa, ¿no? Porque estábamos comentando que si uno, por ejemplo, tiene acceso a los informativos de Telesur puede ver informaciones Eh, sin necesariamente una connotación tan negativa como suelen tener las que tratan, por ejemplo, sobre Irán. Eh... Claro, sí, sí, totalmente, Gerardo. Yo estoy todo, totalmente de acuerdo contigo porque al final la información que se trata de dar sobre Irán y Teherán parece que solo se habla de uranio enriquecido, de los problemas que hay, de guerra o si hubiera algún terremoto. Pero hay mucha más información que se puede dar. Uh -huh pero por otro lado eh, imagino que lo que ocurre o, o, o el contexto que se está creando es el de, eh, bueno, porque... Si estábamos criticando que CNN, por ejemplo, la cobertura de la guerra de Irak eh, dejaba mucho que desear, tanto en la primera como en la segunda, siendo pues, la cadena líder de emisión internacional en aquellos momentos, eh, uh -huh. también se podría decir lo mismo de las de Telesur, de Hispantev, todas tienen su sesgo condicionado por eh, quién es el que lo financia, puede ser un régimen sí, o, o puede sí, ser una, una gran empresa eh, mediática. ¿Nos estamos acercando hacia un mundo en el que Uno tiene muchas versiones Y tiene que saber leer eh, ¿Dónde tiene el sesgo cada uno de los medios? Sí, yo creo que nos estamos acercando a un mundo En el que tienes una gran capacidad De conseguir contenidos Y en el que lo que es importante Es tu capacidad de análisis De interpretación de esos contenidos En el que también tienes que meter Un poco el dedo en la llaga en todo Y no terminar de creerte a pies puntillas Ninguna información Vale, y esto ya te lo digo yo a nivel personal, eh, como profesional del medio y como persona. Yo creo que tener que creer... No no, no es posible creerse algo a pies juntillas. Y, he visto medios de todo tipo, un poco, en estos años que llevo trabajando. Grandes medios de comunicación que sí que, sin parecerlo, llevaban una información hacia un lado orientado. Ahora, en este caso, en esta, bueno, en esta nueva andadura, con algo que parece un poco... Bueno, que habrá que ver cómo funciona todavía. Eh, también tiene su sesgo. Sin embargo, yo te puedo asegurar que a mí nunca me han marcado unas directrices a la hora de entregar un reportaje. Y nunca me la han vetado en estas dos semanas que llevo. Pero no, no cabe duda que lo importante sobre todo es tener una capacidad de interpretación y de análisis. De saber sobre todo quién es el emisor que te está dando esa información. Para saber hasta qué punto te la puedes creer toda o solo una parte. Rafa, siendo Hispantev una televisión financiada desde Irán y que tiene su público mayoritario en, en América Latina, me produce curiosidad saber cómo es el día a día en la, en la redacción de Hispantev. Es decir, cómo lleváis a cabo las reuniones editoriales, desde dónde os vienen eh, las propuestas de temas. No sé, supongo que tendréis también relación con la central en Teherán. Claro, yo te cuento un poco, ¿vale? Porque tampoco controlo como pueden ser otras delegaciones. ¿no? Aquí en la corresponsabilidad de Madrid... Eh, bueno, es pues igual que una corresponsalía de, de otro medio. Yo tengo compañeros, por ejemplo, cuando trabajan CNN Plus que estaban en China y se trata más o menos de hacer lo mismo. Tú haces una previsión de temas, uh, se la envías el día anterior, incluso tienes una previsión semanal de la que vas hablando, vas hablando con la redacción central en Teherán, con el director de informativos y se van, se van preparando una serie de temas. Entonces, luego también manda a la actualidad, ¿no? Si pasa algo que sea importante, pues a lo mejor el tema que estás haciendo, que no tiene una percha temporal, lo aparcas y te vas a, hacia ese tema. Al final se trata un poco, el trabajo se trata es bastante similar al de otra redacción, con los problemas que puede haber, por ejemplo, de idioma, ¿no? Mm. Incluso, incluso de tratamiento de algunos, no de tratamiento, no es la palabra, pero sí de explicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, es, tienes que, mira, te, te, te pongo una idea, para que sepas, eh, Garzón, Aquí dicen la palabra Garzón y no hace falta explicar quién es, ¿vale? Uh -huh. eh, la redacción central de Terán explicar quién es Garzón, eh, sí que necesita un tiempo, ¿vale? Es decir, hay una serie de temas que para nosotros son muy internacionales y sin embargo en algunos sectores todavía no lo ven tan claro, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay, hay ciertas dudas, pero yo también creo que el mecanismo tendrá que ir andando, ¿eh? ya en el... un mes, mes y medio solo ¿eh? En cuanto a la línea editorial, ¿se decide desde aquí, desde la Corresponsabilidad de Madrid, o sí, hay que mando, remitirse a Teherán? Perdona, yo mando yo mando los temas desde aquí y digo, pues por ejemplo, hoy, vamos a comentarlo, hemos estado con vosotros en Ágora Sol Radio y hemos estado hablando de los medios de comunicación surgidos a raíz del 15M, ¿no? de la importancia que han tenido, de cómo sirven de altavoz de movimientos sociales que de, todavía siguen y que tienen que seguir emergiendo aquí en nuestro país. Y bueno, estos son temas que yo propuse y a mí me dan el ok. Ya te digo, yo no he tenido todavía ningún problema con ningún tema. Llevo no. muy poco tiempo, ¿vale? Seguramente uh, también sabes dónde estás, un poco, ¿vale? Y mm. eh, entiendes un poco que, que la idea que se tiene de este canal es sacar una serie de noticias que se salgan un poco de la línea. Eh... Mira, te, te quiero poner un ejemplo a ver si soy capaz de, de ilustrar un poco a la gente que nos está oyendo. El día que falleció Manuel Fraga, que es un personaje importante para lo malo y... Y para lo bueno, sí. Y eh, para lo bueno eh, en nuestro país, uh, yo lo propuse como tema. Y teníamos otra alternativa, que era el desahucio, el desahucio de un chico maliense... ...con todo lo que conllevaba por detrás... ...con los movimientos contra los bancos, etcétera, etcétera... ...y estuve explicando quién era quién era Manuel Fraga... ...sin embargo de la redacción me, me dijeron que, eh, que adelante con el tema del desahucio... ...que le parecía que era un tema social mucho más importante que Fraga... ...no sé si con eso soy capaz de ilustrar un poco... ¿Cuál es la línea que se sigue aquí? Supongo que también eh, se trata un poco de mm, mostrar un poco las vergüenzas de Occidente, ¿no? Eh, eso es un poco la, la intención, en cierta medida. Es decir, eh, no centrarnos, eh, igual que se cubre eh, la actualidad persa con ese filtro de negatividad constante, pues tratar de buscar esos temas eh, que pertenecen a los sectores más críticos y que grande, muchas veces no entran en los grandes medios, ¿no? Totalmente, Gerardo, uh -huh. totalmente. Se trata de mostrar, tú lo has dicho, la vergüenza del sistema capitalista. Entonces, muchas vergüenzas que no tiene, no tienen cabida en los grandes medios, por primero por intereses económicos, segundo porque hay intereses editoriales, por, por todo lo que ya sabemos que hay por detrás, y que no se habla de ello, ¿vale? Entonces, eh, bueno, aquí el interés o el punto de mira está puesto sobre sobre esas cosas que se tapan y se meten debajo de la alfombra dentro de nuestro sistema capitalista. Supongo que, bueno, eh, la situación eh, geopolítica y sobre todo cómo pues empiezan a apuntar todos los eh, todos los cañones empiezan a dirigirse hacia hacia Irán a nivel internacional. No. Y empieza a ver ese ruido de sables constante sobre una posible invasión que tenemos desde prácticamente desde que acabó la guerra de Irak. Eh, ¿Qué perspectiva crees tú como como trabajador de un medio iraní? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves la cosa y, y qué, qué auguras para el futuro en ese sentido? ¿Quieres decir, va a haber una invasión en Irak? en Irán? ¿Perdón? Pues no, no no sabría qué decirte, Gerardo. Yo la, la verdad que no tengo no tengo ni idea. A título personal creo que que bueno que los cañones sí y que están apuntando cada vez más, ¿no? Y, que hay, y siempre que ha pasado esto, a lo largo de los últimos años, desde 2001, desde la caída de las torres gemelas, hemos ido viendo cómo han ido cayendo pesas, ¿no? una detrás de otra, y entonces es cierto también que el régimen iraní eh, bueno, pues está poniéndose a un nivel también de de confrontación tan grande como la, el que pueda tener, o el que parece que está teniendo eh, el bloque occidental, ¿no? Tanto Estados Unidos Israel a la cabeza sin lugar a dudas y no, y, no es nuestra intención y no, poner malos y buenos ¿eh? en esta, en esta no, situación. No, no, no ni, ni, ni, ni la mía, ¿sabes? Lo, lo único, que yo te estoy contando a título personal yo no sé qué es lo que pasará, pero Porque yo me imagino que malos y buenos hay en todos lados, ¿sabes? Entonces, eh, ¿qué es lo que puede pasar con el régimen iraní y con la República Islámica de Irán y con el país persa? Pues no lo sé. Hombre, bueno, yo espero que no pase nada, ¿no? Porque cuanto menos violencia haya, muchísimo mejor, ¿no? Y que se puedan arreglar las cosas de una manera diplomática y que se llegue a un entendimiento, ¿no? Eso sería perfecto. Y si, eh, y si pasa a ti como periodista, ¿qué te toca hacer? O sea, es decir, si de repente hay una invasión en Irán como corresponsal en Madrid qué tendrías que hacer o sea te, te lo, es un, es, ya sé que es eh, política ficción ¿Estás una, me estás poniendo una una tesitura que no decirte, porque no no o sea es un tema que ni siquiera hemos abordado ni por asomo sabes uh -huh. ni siquiera me, me lo puedo imaginar lo que podría hacer pues, vete tú a saber si hay un bombardeo directamente y no hay una emisión de Hispante V y no tienes antenas para emitir y no podría hacer nada o vete tú a saber si lo que me pedirían desde aquí es que señalara como muy malos a Occidente rafa volviendo al terreno periodístico teniendo en cuenta eh, la situación en general de la economía española y del sector eh, mediático en general en concreto eh, puede ser este un filón para jóvenes periodistas que buscan trabajo es decir eh, grandes conglomerados mediáticos como puede ser este eh, financiado por países que ahora mismo son emergentes como como irán como rusia como américa latina por ejemplo hombre yo creo que Yo cogeré un poco tu pregunta y la, la cambiaré un poco de situación. Yo lo que lo que veo es que hay muchísimo interés, por las razones que sean, ¿no? A mí me ha tocado, bueno, yo estoy eh, trabajando, colaborando con Hispante V, pero hay muchísimo interés en América Latina, ¿vale? Muchísimo interés por por, por muchos motivos co económicos y muchos motivos políticos. O sea, se os ha quedado un poco en el tintero otra cadena que empezó a emitir en... ...en español, en castellano... ...hace relativamente poco... ...creo que empezó en prueba 08... ...hace unas semanas... ...y ayer empezó la prueba oficial... ...que es un canal alemán... ...de público alemán... ...que también emite... ...exclusivamente en latinoamericano... ...¿vale?... ...en castellano, perdona, ...una emisión para para Latinoamérica... ...creo que... ...por las razones que sean... ...cada diferente conglomerado... ...bien sea un conglomerado... ...privado de un medio de comunicación... ...o bien sea un interés eh, de un país... ...como puede ser Instante V... ...por tener sus grandes aliados... ...en Latinoamérica... Eh, Latinoamérica ahora es un punto donde se fijan todos los medios de comunicación y nadie antes ha emitido tanto en castellano. Nadie antes le ha dado esa importancia al castellano. Entonces, bueno, puede que, que un viaje a Latinoamérica pueda ser una buena solución para muchos compañeros de la profesión. Eh, en espera también de que salga Chinatv, que sería la, lo que nos queda ya. En todo caso muchas gracias por atendernos Rafa, sabemos que estás ahí montando a toda prisa para mandar a, a Terán lo que, lo que has hecho esta tarde, por ejemplo, y que ha sido un placer tenerte aquí y darnos una perspectiva tan interesante sobre este tema que está de, de rabiosa actualidad un placer estar con vosotros y cuando queráis eh, volvemos, a, volvemos a hablar, ¿vale? Muchas hasta, gracias Rafa. Hasta pronto. Venga, un saludo ¿Dónde están las becas generales del Ministerio de Educación? Es lo que se preguntan decenas de estudiantes que a cuatro meses de finalizar el curso universitario aún no han percibido parte de esas ayudas. En algunos casos ni siquiera saben la resolución, por lo que no están seguros de si se les ha sido concedida o no. Esta problemática comenzó a visibilizarse ayer en las redes sociales gracias a una iniciativa en la plataforma de recogida de firmas Actuable. Según denuncian sus promotores, pese a que muchos estudiantes recibieron la resolución de la beca hace ya un mes, aún no han recibido el pago. Por otra parte, hay muchos otros que aún no saben si se les hará o no entrega de esta ayuda. Además, denuncian la opacidad a la hora de informar de los organismos que gestionan estas subvenciones. Queríamos hablar con el Sindicato de Estudiantes, finalmente no hemos podido, pero también queríamos indagar eh, y personalizar este tema. Y para eso tenemos ya al otro lado del teléfono a Carol, que es estudiante de un máster de la Universidad Complutense. Carol, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos tu caso, ¿qué ha pasado con tu beca? Pues a ver, el caso de mi beca... Eh, es un poco especial, pero también hay bastantes personas que le está pasando lo mismo, lo mismo que a mí. A ver, yo entrego mi, mi beca en octubre dentro dentro del plazo, pido la beca de movilidad y esta beca está destinada para el alumnado que reside en una comunidad autónoma distinta de la que estudia. En mi caso, eh, mi domicilio está en Castellón y yo vivo en Madrid, por lo que estamos a 500 kilómetros y, y percibo este tipo, este tipo de beca. Para, para que te den esta beca tienes que cumplir una serie de requisitos que son de tipo académico y de tipo económico. De tipo económico pues varía según, según el umbral ¿no? de, la, de la renta familiar. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando una vez entregado todo y demás, el día de Navidad me llega la carta del Ministerio con, con la resolución y lo que me dicen es que me dan la beca de carácter general, que esto significa que solo, que solo me pagan la matrícula, y no me explican por qué no, no me dan la beca de movilidad cuando cumplo todos los requisitos. Pero te dicen que no te, te la van a dar. O sea, o sea, te, te, perdona que te interrumpa. Sí, no claro. nada. Digo que a la vez que te conceden la beca general, es decir, la matrícula, ¿Sí? eh, ¿te dicen que no te van a conceder la de movilidad? No, no me aclaran nada. Simplemente me dicen que, que me han dado la general. Uh -huh. Entonces, claro, lo que yo no entiendo es como si yo pedí la movilidad, me dan una beca que yo no pedí. O sea, me dan como si fuera ciudadana de Madrid. Uh -huh no ¿Y? Como si yo estuviera empadronada aquí. Entonces, claro, pues imaginaros en vacaciones de, de Navidad, pues cuando estás lejos de Madrid, a 500 kilómetros, llamando a los funcionarios del Ministerio de Educación, aquello es un desastre, nadie te atiende. Y, y menos y bueno, en ese momento que escucharse. estaban cambiando, además. En ese momento que, no, que estaban claro, claro, entrando o sea, unos Madrid, saliendo los otros. Lejos de o sea, todos mis amigos en casa, o sea, imposible contactar, contactar con nadie de Madrid. Y, y nada, la cuestión es que llamo a la Complutense y, y me indican que bueno que ha habido un error burocrático, que no saben por qué me lo han denegado, pero que, que está pasando con más casos y me dicen que, que tengo que presentar un, unas alegaciones, digamos, ¿no? Y ahora y, estás en proceso de gestionar esas alegaciones, suponemos. Claro, o sea, el, o sea, el proceso de alegaciones significa volver a entregar todos los documentos que ya entregaste en octubre y volver a explicar... ¿Por qué te tienen que conceder esa beca y por qué te han concedido la que no se tenían que conceder? Entonces, esa es la cuestión. ¿De todas ¿Qué, formas? ¿Qué pasa? Que este proceso de alegaciones pues retrasa el pago de la beca un montón, porque lo que yo tendría que haber percibido en enero, pues estamos a febrero, no sé nada de ellos, y desde el Ministerio me dicen que puedo estar hasta mayo sin, sin tener noticias. O sea, imaginaros, una vez me la concedan o no me la concedan, el tiempo que pasará hasta que me la ingresen. Uh -huh. O sea que yo puedo estar en junio terminando ya el máster y sin haber recibido ni, ni un duro. Uh -huh. eh, no sé si eh, has recibido algún tipo de ayuda de parte del sindicato de estudiantes, si has acudido a, a algún sitio para que te puedan eh, ayudar en gestionar este problema. Pues no, no, me, me he entrevistado con la vicerectora ...de alumnos, de la Complutense... ...junto con otras compañeras... ...que también hemos tenido el mismo problema... ...pero nada, entre la Complutense... ...y entre el Ministerio... ...pues se van tirando la pelota unos a otros... ...diciendo que, que es culpa de unos... ...que es culpa de otros... Y, ...y no, la verdad es que no nos dan... ...no nos dan mm. ninguna solución... ...por lo que para costear los estudios... ...estoy pidiendo ayuda a familiares... ...tirando de préstamos, de trabajos precarios... Para poder, para, ...para poder pagarlo... ...y todo eso por supuesto... ...sin descuidar los estudios... ...porque si suspendo... ...el año que viene ya... ...ni siquiera puedo pedirla... ...o sea que... ...para que no repercutan tus estudios... ...y por tanto en la futura beca... Eh, ...te está suponiendo un, un esfuerzo... ...pero que sin duda... ...si tú fueres a sacar un 10... ...te está haciendo sacar un 7... ...por, así, por decirlo de alguna manera... ...quiero decir... <risa> ...bueno sí... ...pues claro, claro que... O ...sabes que esto es un desgaste... ...todos los días del no tener dinero, de intentar sacarlo como se pueda, o sea, es que es una situación dramática y tengo muchas compañeras que todavía lo están pasando todavía lo están pasando mucho mucho peor. Mm. Carol, tú habías percibido la beca en otras ocasiones. ¿Habías tenido problemas similares? Sí, yo soy becaria desde 2006. Y nunca Sabía habías tenido toda problemas. La carrera, nunca tuve problema, pues sí que es verdad que cada año se iba retrasando el pago y empecé cobrándolo en noviembre y el año pasado pues ya la cobré a finales de enero. Y, y bueno, parece ser que, que cada año va peor, uh -huh. que cada año va peor el tema. Que a ver, que en mi caso, pues bueno, estoy estudiando un máster, la carrera ya la terminé, ¿sabes? Pero a mí me preocupa a todos los que vienen detrás, o sea, por ejemplo, mi hermana. Mi uh -huh. hermana está en primero de carrera, si sigue, sigue sin cobrar en febrero, cuando... O sea, el año que viene, que será en marzo, y cada año un mes más tarde. sabes uh -huh. es que es insostenible. ¿Cómo crees que se debería gestionar la concesión de becas para que no hubiese este tipo de problemas, este tipo de atascos? Porque suponemos que se debe a eso. Bueno, en primer lugar, o sea, poner unos requisitos y toda la gente que cumple esos requisitos pues debería poder percibir, poder percibir la beca. Y luego, pues, yo creo que si no es posible entregar todo el dinero en los primeros meses del curso, pues tal vez fraccionar el pago de manera que nosotros no nos estemos costeando ...los estudios durante meses y meses sin, sin recibir nada, sin recibir nada a cambio... ...y eso sí te la dan, o sea que es que muchas veces ni siquiera te dicen si te la van a dar o no. Sí, o sea que de repente imagínate que en mayo eh, alguien se encuentra con eso... ...que de repente no tiene la beca y pues se ha endeudado para encontrar en esa situación... O, o, o se encuentra en una posibilidad en la que igual ya no puede continuar, ¿no? Ese pues mira, con la subida de las tasas de las matrículas, pues en mi caso sería 1.500 euros de matrícula de y máster, más todos los meses de alquiler y de manutención que, que, bueno, que tiene vivir en Madrid, que no es precisamente barato tampoco. No, tengo entendido que no. <risa> bueno, Carol, pues te agradecemos mucho que hayas respondido a nuestra llamada y que hayas querido explicar tu caso aquí en La Persiana. Nada, gracias a vosotros. A o sea, ver si con la denuncia pues, pues ahí queda y llega A quien tiene que llegar Eso ya es otra cosa Nosotros, <ríe> lo, es hecha está, eso es lo importante Bueno, muchas gracias Mucha suerte, Carol Venga, gracias It's causa, así es como ha bautizado el 15M en el che la presentación de la tesis doctoral de Francisco Camps, que el propio expresidente valenciano llevará a cabo mañana en la Universidad Miguel Hernández, qué dolor me da decir el nombre de la universidad y el invitado, en la ciudad alicantina. Por eso, miembros del 15M, otros movimientos sociales y sindicatos, se reunirán mañana para dar la bienvenida a Camps, que, como sabéis, acaba de ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por la causa de los trajes de la trama Gürtel, en la que se le acusaba de cohecho impropio. Pero para conocer los detalles de esta iniciativa en profundidad, vamos a conectar directamente con Elche y desde allí ya nos escucha Pablo Miranzo, del Sindicato de Estudiantes Miguel Hernández. Pablo, buenas tardes. Hola, buenos días. <risa> ¿En qué va a consistir Feliz la... Navidad a ti también. <risa> ¿Cómo estás? Pablo, eh, disculpa por la broma. ¿En qué va a consistir la bienvenida a CAMPS en la Universidad Miguel Hernández? Bueno, pues básicamente será una protesta que hemos organizado desde, como ya habéis dicho, desde el 15M y desde el sindicato de, de la Universidad Miguel Hernández, desde el SEM. Y bueno, pues le intentaremos recibir como se merece, con pancartas, con gritos, con pitos... ¿Qué actividades hay planeadas para esta bienvenida? Pues lo que te he dicho, o sea, recibirle, como tampoco sabemos muy bien ni por dónde entrará, ni qué harán, ni si nos dejarán entrar al, al aula donde de la conferencia, pues hasta donde nos dejen. Si podemos, lo, o sea, lo que podamos. En principio, intentar hacer ruido y que la gente vea que, que la, la Universidad los Sobre todo los estudiantes no queremos ese tipo de personas y mucho menos en ese tipo, de, en, en la universidad, vaya. En, el, bueno, en las movilizaciones que vais a poner en marcha ante este horroris causa eh, participa el Sindicato de Estudiantes, miembros de movimientos sociales como el 15M. Eh, sí. ¿Cómo os habéis organizado entre vosotros? Eh, entre el 15M y el Sindicato aún no nos hemos organizado. Mañana sí que quedaremos por la mañana para hacer pancartas juntos y eso, pero en principio nosotros como estábamos de exámenes ha sido un poco, lo hemos dejado para última hora, pero o sea que aún no hemos tenido contacto con el 15M. Mm -hmm. Aunque como has dicho antes todavía no sepáis eh, por dónde va a entrar Camps, eh, cómo va a ser y demás, ¿cómo esperáis que se desenvuelva? ¿Creéis que va a haber algún tipo de represión policial? no creo que haya no se lo dudo, depende también siempre puede aparecer alguien porque a ver, nosotros hemos difundido bastante eh, esto por internet y, y puede ir gente particular y querer hacer algo pueden lanzarle un objeto, lo que sea y ahí sí que podría pasar algo pero en principio, por lo que nosotros vamos a hacer, dudo mucho que, que haya una represión Pero sí es bastante probable que ocurra como ha pasado, me estoy acordando de otros de otros eh, políticos sacudiendo a universidades. Bueno, no voy a referirme a la peineta de Aznar, famosa de a los asistentes sí. de la Complutense, pero sí que suele haber eh, una gran presencia policial que, que garantiza esa distancia, ¿no? para eh, Suelen prevenir los organizadores eh, dejar lo más lejos posible a los, a los protestantes, ¿no?, en este caso. Sí, sí que además en sabiendo que, que están en una universidad donde hay estudiantes y eso, sí que pueden pensar que, que se vaya a descontrolar un poco la cosa, pero no sé aunque también esta universidad es un poco rigurosa, ¿sabes?, porque tiene solo 15 años y, vamos, están, están todas las asociaciones, por ejemplo, eh, no están, están prohibidas, no, los alumnos no pueden montar una asociación de nada. Nosotros, por ejemplo, con el sindicato igual llevamos todo este año trabajando para ver si nos reconocen al menos ya no te digo legalizar pero nada no los estudiantes decir? no pueden asociarse no existen asociaciones universitarias en la universidad no no y el, no, H no y aunque sea un derecho eh, no sé si es constitucional o en la constitución de sí sí o sea es como del estatuto de estudiantes sí sí sí. y, y en qué se basa la no, universidad que... para prohibir a los estudiantes asociarse en qué se basa pues en que tienen su estatuto interno y ahí lo dice Y, bueno, es un, la verdad es que si, si lo piensas es un poco eh, escandaloso porque, ya te digo, el estatuto del estudiante reconoce ese derecho y aquí nos lo niegan. Y ellos se basan en que hay, por ejemplo, una delegación de estudiantes, que es una especie de sindicato vertical, eh, que ellos montan asociaciones, vamos, como en el franquismo, que habían asociaciones pero creadas por el régimen. Mm -hmm. Eh, suponemos que la valoración que ofrecéis desde el sindicato de estudiantes de, de la Universidad Miguel Hernández es bastante crítica sí. sobre sobre la sentencia del TSJ de Valencia sobre la causa de los trajes no sé cuál es vuestro discurso pues bueno te voy a decir el mío particular porque tampoco tenemos así una postura oficial desde, desde el sindicato pero básicamente nos parece fatal que se haya dejado en lo. Eh, impune a esa persona y además con vamos yo creo que este tipo de cosas no no las tiene que decidir un jurado popular porque es un caso muy político y por ejemplo es que si ahí en el jurado popular si va alguien del PP va a votar va a votar inocente siempre o sea da ah. igual lo que haya hecho y si va alguien del PSOE va a votar culpable también sin atender a, a, lo, a las causas ni a nada Entonces yo, esa pena de cinco personas dicen que es inocente y cuatro que es culpable, es que no, no sé, no lo sé. De todas formas, a mí me parece una vergüenza que, que solo se haya sentado en el banquillo a camps por tres trajes. Cuando ha tenido a media comunidad valenciana estudiando en barracones, mientras nos metía en mil historias como la Fórmula 1, Terra Mítica que si construcciones en la costa que ahora están la costa destrozada y miles de pisos vacíos, pero bueno, o sea, me parece la más que le hayan declarado inocente de eso es que solo le hayan sentado en el banquillo por eso, porque ese tío ha hecho muchas más cosas que robar tres trajes. Claro, ¿cuál es el sentir general en la comunidad valenciana después de que haya acabado el proceso y haya sido absuelto? ¿Cómo qué ambiente se vive o qué se comenta en la calle? Pues qué se va a comentar si aquí gana el PP por mayoría absoluta siempre. La gente está indignada un poco, los que porque en realidad hay más gente que no vota al PP que gente que lo vota. Pero la gente, pues cómo va a estar. Por eso debe llevarla. Ya te digo, los, la gente que vota al PP, pues no, encantada. Digo que por eso debe llevar la, la dama de Elche Las ensaimadas en los laterales Para no escuchar, para aislarse del mundo Y, y que no le lleguen todas estas cosas Muchas gracias por <risa> Muchas gracias por estar aquí en La Persiana Y por contarnos Y que esperemos que la, la protesta de mañana Se desenvuelva pues desde de una forma Completamente pacífica y a la vez Completamente reivindicativa Que es lo que tiene que ser Vale, muchas gracias Un gracias. saludo Pablo Hasta pronto Venga otro para vosotros, hasta luego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 Ruedas por pies Y normalmente a esta hora conectamos en directo con Carlos Rodrigo Lo que pasa es que hoy Carlos Rodrigo tiene otras cosas importantes que hacer Y ha dejado su, su voz grabada en su nueva grabadora Esto es una... Se ha comprado una grabadora, sacar a sonar un... Otra y gracias a la técnica vais a poder escuchar a la voz de Carlos Rodrigo hablándonos de, de sus temas habituales en esta sección, Ruedas por Pies. En este caso, sobre palabras y verdades, que hay sobre cómo se llama la discapacidad y qué es lo que pasa realmente con la discapacidad. Hechos y no palabras es lo que quizás ayudaría más a la discapacidad. De cuando en cuando asaltan los medios noticias sobre la acepción más idónea para referirse a las personas con discapacidad. Desde pequeño he vivido la continua pérdida de tiempo que supone calificar a un cojo como persona con movilidad reducida, discapacitado, minusválido o la palabra de turno que unos cuantos expertos reunidos decidan lanzar al aire cual trending topic de turno. La última noticia que me llega sobre este respecto lo hace en la mano del y Madrid que exige la dimisión de Marta Garrote, secretaria de Políticas Autonómicas de la Agrupación Socialista de Chamartín, que en su Twitter personal bromeó acerca de las políticas sociales del gobierno popular y se refería al consejero de Asuntos Sociales del gobierno como Sir Salvador Victoria, consejero de mendigos, por dioseros tullidos y poliporretas del gobierno aguirre de Camelot. Este colectivo de representantes que es el CERMI, no satisfecho con la disculpa de la secretaria y la matización de que sus palabras se debían enmarcar en una clave humorística, ha elevado a Tomás Gómez su exigencia del cese de sus funciones como cargo socialista, para, mo para mostrar así su compromiso que el partido debe tener con las personas con algún tipo de discapacidad. Desde mi humilde punto de vista, exigir como muestra de compromiso con la discapacidad El cese de una persona por un comentario jocoso cuando formó parte del partido que propició uno de los avances más grandes en lo que a la inclusión de las personas con discapacidad se refiere me parece bochornoso. Y en la línea de desviar la atención de los temas realmente importantes como por ejemplo conocer las verdaderas intenciones del nuevo gobierno en lo que a personas dependientes se refiere o disculpenos. Ya conocemos algunas, como conocen esas medidas las más de 150.000 personas dependientes de grado moderado a los que el nuevo gobierno ha congelado las ayudas. Tal vez podríamos centrar la atención también en las políticas de inclusión de las personas dependientes a un entorno laboral real, dado que este acceso a un puesto de empleo acorde con las necesidades de cada persona podría eliminar la prestación por discapacidad, al tener un sueldo ganado por el esfuerzo y no como apoyo a la falta de inclusión real que hoy, 9 de febrero de 2012, aún muchos discapacitados nos afecta. Y antes de irnos vamos a ir con el repaso de asambleas y movilizaciones para los próximos tres días, para el viernes, sábado y domingo 12 de febrero. Para el viernes empezamos a las 7 de la tarde con la asamblea del Grupo de Trabajo de Elecciones Generales 20N que se reúne en la Plaza del Carmen a esa hora, a las 7. A las 7 y media asamblea de comisión de análisis en la Plaza de Pontejos. A las 8 será el turno de la Asamblea Transmarica Bollo de Sol, en el Centro Social Casa A las 8 de la tarde, Asamblea de la Comisión de Artes 15M Sol, también en el Centro Social Casa Asamblea de Política a largo plazo, a la misma hora, a las 8, en la Plaza de Pontejos. En el caso de que las condiciones meteorológicas fueran muy adversas, se podría hacer en el Hall del Metro Sol. Y cerramos el viernes, a la misma hora, a las 8, con la Asamblea de Respeto, en la Plaza de las Descalzas. Para el sábado, la asamblea de Fondo Perdido empieza a las 12 de la mañana y se decide, bueno, la explican diciendo que se decide crear un grupo de trabajo de la asamblea de Megafonía Sol, llamado FP, para la organización de un evento musical de grandes proporciones, donde estén representados todos los estilos musicales posibles y artistas de todo tipo para celebrar el aniversario del 15M y recaudar así un poco de pasta para pagar multas judiciales de compañeras y compañeros del movimiento. Esta asamblea está convocada en la Ballena de Sol y a las... 6 de la tarde se celebra una asamblea antirrepresiva en el centro social ocupado autogestionado Casablanca, eh, puesto que en la anterior asamblea se configuraron tres grupos, difusión, comunicación, coordinación e información legal y acción y estrategias pues todo el que quiera apuntarse que esté interesado puede apuntarse a las 8 de la tarde del sábado empieza la asamblea de grupos de trabajo para las movilizaciones globales del 12 y 15 de mayo próximos, eh, será a través de Mumble, eh, Mumble para eh, los que no os manejéis tanto en estos términos en el servidor ocupaitalk.org ocupaitalk.org una mesa redonda internacional donde podréis participar online en la organización internacional de todas estas movilizaciones a las 8 de la tarde hay convocada otra movilización llamada Contra la Destrucción de Tus Derechos, Concentración contra la Reforma Laboral. Se celebra en la Puerta del Sol y podéis encontrar más información en madrid.tomalaplaza.net. Y para el domingo, Asamblea de Conexión Externa, Orden del Día para la Asamblea General de Sol, a las 11 de once a once y media, en la Plaza de Jacinto Benavente. A las 12 se instala el Punto Sol al pie de la ballena. Y en el mismo, bueno, a unos pocos metros, la Asamblea General de Sol empezará a la misma hora, a las 12, donde se debatirán todos los temas eh, cruciales del movimiento. En el kiosco de la música del Parque del Retiro, a las 12 del mediodía, inviernos de economía en el Retiro. Y hay una tertulia abierta a las 6 de la tarde en la de literatura en Bibliosol. Será en, en, en el local que tienen en Casablanca, en la calle Santa Isabel número 23. Y bueno, os invitamos a todos los que estéis interesados por la literatura a que os paséis por ahí. Y con esto llegamos al fin del repaso de las asambleas y también al fin de esta persiana de este 9 de febrero, jueves. Gerardo. Ha sido una persiana breve, ha sido una persiana intensa y, bueno, en contra de lo que pudiera parecer en un principio, yo no he muerto durante la emisión. Pero ha habido momentos en los que tu cara decía, parecía decirlo, decir lo contrario. <risa> es lo bueno de la radio, si estuvieses en la tele eh, hubiese sospechado algo raro, porque iba torciendo el gesto el morro y... No sé, es que cuando te duele una muela Te quieres arrancar la cara Y, no, y sabes que eso no sirve, que es lo mejor de todo sí. Pero son cosas que, que ocurren En cualquier caso Os esperamos el próximo martes Aquí en nagorasolradio.org En una nueva persiana Y no sigan antes de deciros que tenemos a Fossi en la técnica Que es el que ha hecho que esto suene así de bien Y ahora lo deglutáis Sonoramente en vuestra casa Y que por capricho suyo Vamos a despedirlo y también con una bruja La bruja Averías Hilas y filamentos he ganado un mil por ciento... ...mis émbolos laten de contento... ...cuando hablo de economía... ...me siento en el firmamento... ...por gimnoto y farad... ...mis turbinas tiemblan de felicidad... ...ergios, cátodos y palanganas... ...hoy soy más rica que ayer... ...pero menos que mañana... ...fundir, gripar y averiar... ...ese es mi programa... ...por un ergio y un terminal... Soy ultraliberal. ¡Viva el mal! ¡Viva el contrato social! Por Viricón, Saticón y Plumbicón liberaré a mi nación. Me compraré un cañón y lo instalaré en el salón. Sañaré la economía fundiendo todos los días con enorme fantasía y un año de garantía. <risa>